con Gimnasia Grima La Plata en el TNA, Franco Vieta eh, arregló su incorporación a Petrolero para jugar en esta temporada, Facundo Zárate va a jugar en Platense, si bien es cierto que todavía no lo anunciaron, este, Platense ahí todavía tiene algunas cuestiones políticas importantes eh, con el tema del fútbol, entonces no está haciendo muchos anuncios con respecto al básquetbol. Eh, Fernando Buen, recordemos el, el presidente del club, eh, eh, arrancó su su su vínculo con el club, este, políticamente hablando, haciendo un buen trabajo con el básquetbol y por eso también hay un poquito de recelo eh, con la gente del fútbol, entonces todavía no, no, no se comunicaron muchas cosas, como la continuidad de Platense en la categoría. Facundo Zárate sería eh, uno de los refuerzos importantes de este equipo. De, del equipo calamar eh, Fernando martina llega hoy a Corrientes para tratar de arreglar su vínculo eh, con continuar su vínculo con regatas que va armando de a poco su equipo si sí, ya está Chevon Truman eh, contratado por lo menos en la primera parte de, de la liga, todo lo que va a hacer el Super 20 va a estar jugando Truman que se va a, a sumar a, Gold, a Gold Wire que es el, el extranjero que viene con buenos antecedentes y que viene en reemplazo de ...Donald Simpson que arregló su vínculo con, con Atenas de Córdoba... ...así que Trutman va a continuar en regatas una temporada más... ...o por lo menos en el arranque de la temporada... ...y seguramente en las próximas horas Fernando Martina... ...va también a, a definir su, su futuro... ...a ver... Eh, ...Martina tiene una buena oferta de regatas... ¿sí? Eh, ...ya ha buena un buen contrato la temporada que acaba de terminar... Eh, pasa por una decisión más que nada personal eh, de, de, de poder continuar lejos de su casa eh, un, un, un equipo eh, de ahí del lugar que va a jugar el torneo federal, le hizo una buena oferta a Fernando Martina para que se quede cerca de la casa, cerca de Córdoba y pueda jugar el federal, así que habrá que ver cuál es la decisión final que va a adoptar eh, eh, Fernando Martina Fabi, eh, me corrijo y te digo que Dartar que no está jugando el FIBA Asia, sino que está jugando en China, y podemos preguntarle cuándo se reincorpora a su técnico, a su flamante de nuevo técnico en la Liga Nacional, que es Gonzalo García, que ya está en comunicación telefónica ¿Cómo te va, Gonzalo? Buen día, ¿qué decís? Hola Fabi, ¿cómo te va? Buen día Bien, bueno, eh, arrancando poniendo en marcha este un, una, un nuevo desafío para vos después de un tiempito largo eh, di, no dirigiendo aquí en Capital Federal de, estando eh, eh, en varios lugares eh, en la Liga Nacional y, y, y una última gran parte de Gimnasia de Comodoro imagino que si bien es muy lindo el desafío y, y es muy linda la oportunidad también acomodándote un poco a, a estas cosas ¿no? Sí, sí, es verdad este, conociendo un poco el club eh... tomando nota de, de cuestiones que, que han pasado, porque la verdad que el grueso del equipo se repite, así que bueno, eh, recibiendo toda la información, sobre todo de Carlos Duro, y bueno, poniendo en marcha la maquinaria, eh, para que el día 21 estemos todos como para comenzar eh, ya oficialmente la pretemporada. El 21 de este mes es en forma oficial, lunes 21 es el comienzo oficial de la pretemporada. Sí, sí, sí, porque bueno, la verdad que lo, los muchachos terminaron muy tarde de, jugando la final, eh, lo que hablamos, consensuamos con el preparador físico, era darle un tiempito más de descanso, que eso lo íbamos a ganar después con el correr de la liga, eh, así que bueno, vamos a, ahora vino Ferrer, eh, este, estaba estuvo Matías Andes, el enzafar, haciendo unas cuestiones físicas de acondicionamiento esta, esta semana a los juveniles y ya así el 21 arrancamos con todos los que estén eh, Taker está afuera jugando, ¿no? como bien decía Santiago Sí, sí, Taker eh, estaría arribando el día 25 para sumarse al equipo Taker en el 25 este, bueno ha eh, afectado a la selección argentina así que también va a llegar más tarde Sí, sí, lo mismo que José Bildosa que no... Los dos que están con el seleccionado el día 21 evidentemente no van a estar. Claro, claro. Bueno, hay que ver si después José Bildosa que ganó la selección y eso en el plantel definitivo y eso hará que venga antes o, o se vaya con el equipo, ¿no? Exactamente. Vamos a esperar la decisión de Sergio este a ver qué, qué define, ¿no? Pero bueno, eh, hasta que no esté definido no lo contamos todavía, José. está muy bien, está muy bien eh, a ver eh, es un desafío raro, ¿no? A, por lo menos yo lo, lo veo desde afuera y quiero que me corrijas este, si estoy equivocado ¿Por qué? porque vas a un club que en los últimos dos campeonatos eh, fue campeón, ¿no? viene siendo el bicampeón de la Liga Nacional ganó el Super 4 eh, fue protagonista en la Liga de las Américas está armado como para pelear arriba Pero también, por otro lado, si lo miro por, por el lado de, de, de cuáles serían las cuestiones no tan buenas, digo, la vara quedó muy alta e independientemente de que tiene el mismo equipo eh, o que lo ha reforzado, eh, hay, que ver, hay que ver cómo funciona esto, ¿no, Gonzalo Sí, mirá, la, la expectativa sin duda es alta porque el equipo es de lo mejor que hay en la Liga. Eh, para mí es uno de los mejores equipos de América, sin duda. Eh, y bueno, y ya hay un programa de trabajo realizado, el tema es continuarlo eh, Y bueno, y ver estos elementos nuevos, cómo, cómo se ensamblan al equipo eh, Los jugadores y yo, porque claro. Claro, somos los únicos que, que venimos nuevos Pero bueno, la, la verdad que esto de que vos me decís, de la vara alta y de las presiones La verdad que en todos lados pasa lo mismo, todos quieren ganar por más que tengas un gran equipo, un equipo medio un equipo malo, después los partidos se quieren ganar. Y San Lorenzo lo que hoy te brinda es las herramientas como para poder ganar. Entonces, bueno, si están las herramientas para poder ganar, la tarea tendría que ser un poco más sencilla. Pero bueno, después, como vos decís, se ve todo dentro de la cancha. Esa es la única realidad. Tuviste la oportunidad de hablar con Marcelo ya Sí, sí, sí. Tuve un par de reuniones, este, como para una para él me quería conocer. Eh, bueno, una vez que tuvimos esa reunión, me, me ofreció la posibilidad de dirigir el equipo. Eh, y después tuve otra reunión como para ya o sea, ir delineando cómo iba a ser la temporada. Y tengo contacto permanentemente con él. Sí, eh, él está muy, muy arriba del equipo. Eh, está entusiasmado, la verdad que está hiper enamorado del equipo Y bueno, eh, ayuda en todo como para que todo todo vaya sobre rieles eh, Imagino que uno de los objetivos, o el gran objetivo Sin descuidar la Liga Nacional es la Liga de las Américas, ¿no? Sí, sí, porque un bueno, poco lo que él me decía eh, Quedaron con la espina clavada la temporada pasada el equipo no llegó de la mejor manera, con muchas lesiones, con algún cambio de, de extranjero y eh, la verdad que Saloneso no tuvo su mejor versión ahí. Así que bueno, sí, sí, es un, un gran objetivo la Liga de las Américas. Que es un torneo, bueno, con, vos sabés, es un, un torneo complicado porque... Muy complicado. Eh, sí, lo, porque los rosters de los equipos pueden cambiar. Eh, no es una... una competencia lineal que la podés programar de una manera y medianamente sabés por el carril que vas a ir. Es una competencia rara. Pero bueno, sí, sí, sí. Eh, eh, hay, hay personal como para poder afrontarla y, y poder ganarla también. Chicos, Gonzalo, ¿qué opinás del nuevo formato de competencia y también del grupo que les tocó para este Super 20 con el que van a estar compartiendo con Boca, Ferro, Obras e Hispano? Bueno, hay que ver, hay que ver como Por lo pronto, parece que, que está bueno. Eh, se juega bastante regionalizado, hay play-offs tempranos, capaz que sea atractivo. Eh, vamos a ver, vamos a ver cómo se cómo se desarrolla y para sacar una conclusión. Hay que ver cómo termina, pero a priori me gusta. Y bueno, el grupo duro, difícil. Eh, Ferro se está armando bien, igual que Dobras. este boca un nuevo proceso que también va a ser duro así que va a estar bueno, va a estar bueno pero antes de eso tienen un lindo viaje a Europa en una gira que también es histórica para San Lorenzo y para la liga nacional, la verdad que sí, la verdad que sí cuando, cuando me dijeron de, de cerrar la pretemporada jugando nada menos que con Real Madrid y Barcelona la verdad que asombroso y bueno creo que para la liga es es un paso adelante como lo hizo San Lorenzo la temporada pasada jugando contra Toronto eh, esto también es, es el mismo nivel la verdad que tener esa chance es inigualable y bueno, Obras también va a seguir un paso parecido la verdad que eso es excelente para nuestra liga Hoy por hoy San Lorenzo, por el equipo que conformó manteniendo la base más los refuerzos de renombre porque se quedaron con el último MVP de la liga, el mejor pivot eh, Javier Justín Ferrer, el mejor sexto hombre como José Bildosa, hace que muchos vean a San Lorenzo como un super equipo y tiene una ficha libre ¿para usar cuándo? Cuando la necesitemos ¿Pero el eh, de escuela sigue ¿sí presente? Por ahora vamos a mantener el equipo como está eh, Tenemos una ficha ahí en la gatera por si la necesitamos, seguramente la la vamos a usar, eh, pero por ahora no hay, no hay nada, por ahora vamos a comenzar la liga de esta manera Gonzalo bueno, ¿cómo están este Penca Aguirre y, y Matías Calfani, este que por ahí se escucharon como andaban con algún tipo de lesión, Calfani también, Penca lo mismo, no mira eh, sí arrastran una lesión desde la temporada pasada eh, una vez que terminó se le dieron seis semanas de reposo como para que puedan comenzar con el equipo después de ese periodo de descanso así que, bueno, están en eso están en ese periodo de descanso igual, bueno, están afectados para que vengan el, el lunes 21 este y que bueno, ya los médicos lo vean con más profundidad Pero ese ¿Qué, tenía, ¿qué, era, el, ¿Qué era lo de Calfani y qué era lo del Penca? Calfani es una tendinitis en la rodilla bastante importante eh, y el Penca tuvo como una pubalgia un poquito aguda eh, que bueno la verdad que con el reposo tendría que funcionar todo bien sí la pubalgia es una lesión tradicional de ¿eh? siempre este el atendimiento es la que venía arrastrando durante el torneo no que ya lo había dejado lo había dejado fuera por eso que tampoco pudo estar con, con la selección pero Uruguaya lo vimos el otro día ahí en el estadio de Biguá. en Villaviciosa viendo el partido amistoso de la selección argentina contra la selección uruguaya pero ya declaró que va a estar seguramente en las en las ventanas si es que si es que San Lorenzo lo lo autoriza y si está en condiciones como para poder jugar así que ojalá que se ponga que se ponga muy bien eh, las fichas tener dos fichas sub-23 como Vildosa y Gavidec qué te dan y qué te quitan porque a ver es, es A ver, a ver en la en, en la apariencia es como que te que te dan un montón de cosas no pero también este y, y toco madera en caso de no poder contar con alguno de los jugadores es difícil reemplazar esa ficha sub 23 por otro jugador de ese nivel no sí sí sin duda pero ya de, de, de sub 23 tiene la edad nada la más no no no está claro el, eso está claro, está claro está claro el rendimiento y condición Eh, bueno, para mí fue el mejor jugador de la, de la liga pasada, sin duda. Sí, sí. Eh, y bueno, y Vildosa, un poco lo mismo, ¿no? Eh, lo que ha jugado en Libertad, el presente de él, eh, solamente nos da el margen como para tener dos fichas mayores más en danza, para hacer el equipo eh, mucho más largo. Pero la verdad, el rendimiento de ambos dos es. es como si tuviésemos dos jugadores mayores más Sí, seguro, seguro este ¿Y qué sentiste cuando viste ya a la selección argentina en el primer partido amistoso si no estabas ahí? ¡Ay, Dios! ¡Qué pregunta! ¿Qué sentiste, es? Gonzalo, después de tantos sí, años? Dios, sí, ayer, ayer estuve <coughs> cenando con el equipo en el hotel de Boca eh, y bueno, siento nostalgia la verdad que unas ganas de estar tremendas eh, la verdad que la selección es parte una parte muy importante de mi vida eh, nada eh, siento nostalgia, ganas de estar y, y, de, y de colaborar pero bueno eh, hay otra no, hay otro personal, otra gente y yo estoy abocado ahora eh, super full time a, a San Lorenzo pero bueno ya le dije a Sergio lo que necesite de, de mi parte siempre estoy dispuesto a a lo que necesiten eh, siempre me consideré un, un soldado de la causa y, y bueno los lo miro con mucha atención y con haciendo fuerza como para que puedan ganar sí sí la verdad que yo no sé que imaginábamos que estábamos haciendo en el canal el partido contra Uruguay le decía a mechini lo que debe estar sintiendo en este Gonzalo ¿no? Este, no no por la gente que está en el banco hoy son todos Amigos, pero digo, este, el hecho de él no estar en ese momento ahí al lado de, del entrenador jefe, de hacer el scouting, de preparar todo lo que tenga que ver con los rivales. Y repita, no es por, por el que está en este momento, que son todos idóneos y, y buena gente, sino el hecho de, de no verse uno en ese lugar, ¿no?, después de 10 años. Totalmente, totalmente. Bueno, hablé mucho con Silvio, la verdad que me encantó que él tome, tome el lugar de full time, porque... ni hablar de las condiciones que tiene como entrenador que es un súper entrenador seguro sino que eh, le viene muy bien a la selección y sobre todo a Sergio porque eh, Silvio es un entrenador muy meticuloso eh, eh, muy ordenado lleva todo y Sergio siempre necesita un, un entrenador de, de esa característica al lado así que me parece que ahí hacen una dupla Eh, espectacular más, más con el profe Álvarez que ya también hace muchísimos años que está eh, eh, el cuerpo eh, técnico está, está muy bien, está muy bien. Eh, igual fuiste, fuiste al más allá del trabajo y de la seriedad con, con la que lo hacen anoche estuviste en el lugar ideal porque esas cenas por post, post día de entrenamiento jornada este, donde se cuentan las anécdotas, donde se planifica lo que viene, donde se charla de un montón de cosas, son impagables Sí, ¿verdad? sí, sí Sobre todo extraño eso, ¿no? Eh, claro eh, eh, Los almuerzos, la cena con, con, con todo el cuerpo técnico Bueno, saludé a todos, a todos los muchachos Estuve hablando un rato largo con, con Luis Escola este, La verdad que me Sigo sí, eh, sintiendo parte, ¿no? ¿Y eh, qué te parece? Sos parte, Gonzalo, sí, sos parte Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. En, el, en el fondo del corazón eh, Soy parte Está muy bien, está muy bien. Bueno, señor García, le agradecemos mucho el contacto. este Nada, lo mejor para lo que viene, ¿eh? que hay mucho por, por, por trabajar, hay mucho por hacer, eh, y, y va a ser un, un placer tenerlo acá en Buenos Aires este, y, y, y seguir aprendiendo a, al lado suyo. Nada, no, el placer es mío. Gracias, Fabi, y un saludo a toda la gente ahí en el estudio. Abrazo enorme, eh? abrazo enorme. Gonzalo García, bueno, contándonos esta realidad del equipo de San Lorenzo, mata...